que afectan al Ministerio de Agroindustria, al Ministerio Nacional de Agroindustria, de los cuales se han remitido 330 cartas de documentos a trabajadores de los distintos eh, dependencias del Ministerio, tanto en Sede Central como en las provincias, en el marco de un plan de ajuste cercano a los mil trabajadores de todo el organismo. Esto incluye a los trabajadores de agroindustria y a las, a las instituciones descentralizadas, como es el caso de Senasa y de, y de Limita. En particular, acá en la provincia de La Pampa, hemos tenido cuatro compañeros despedidos, bueno, dos de los cuales están acá con nosotros, y vamos a cederle la palabra para que un poco puedan eh, compartir con todos ustedes y ampliar la información que ya es de público conocimiento, pero ver esta arbitrariedad absoluta de despidos a trabajadores desde 4 a 20 años de antigüedad y con un compromiso destacable. Yo, después podemos ampliar, yo le, le paso a los compañeros que quieran eh, hablar sobre la situación. Bueno, Pali, eh, vale, ahí va a hablar bueno, uno de días, los y eh, todos, trabajadores gracias. echados de este no lugar trágico para todo el conjunto de los trabajadores. Eh, hoy somos testigos de, de la política de Estado que ofrece el gobierno nacional y somos testigos de cómo opera en la Pampa. Eh, nosotros teníamos notificación de que el viernes se estaban remitiendo carta de documento o telegramas de despido a compañeros, entonces ayer hicimos una asamblea en Estado de movilización, eh, nos confirmaron en la mañana que había iba a haber despidos en la delegación eh, y no nos querían decir ni cuántos ni quiénes. Entonces en asamblea decidimos hacer una permanencia en la oficina, en defensa de nuestros puestos de trabajo. Ahí hasta tanto de no nos comunicaran la lista de los afectados, no nos íbamos a ir a las 4 de la tarde la coordinadora nos confirmó que eran cuatro, entre los cuales está una técnica de Colén, una técnica de Eduardo Castex, la señorita que está acá al lado mío, que trabaja acá en la oficina central, y yo que estoy en Santa Isabel. Eh, este es el respeto que tiene este gobierno por los trabajadores. Nada formal, hablado solamente. Y si nosotros no lo exigimos, tampoco nos dicen quiénes somos, ni cuándo nos echan. En mi caso particular, yo tengo 10 años de experiencia. Soy ingeniero agrónomo, y me considero eh, un técnico muy especializado, porque esos 10 años me llevó a conocer a la gente con que trabajo. A esta gente no le importa. No le importa. No le importan nosotros, no le importan a nosotros como trabajadores, no le importa la gente que trabaja en el oeste, que está todos los días con este clima afuera. Están adentro en la oficina, la pasan bien. No les importa. No les importa que tengamos familia, que tengamos obligaciones, que tengamos expectativas, que hayamos hecho ya todo un programa para seguir adelante, que tengamos planes para seguir trabajando, con la gente que queremos trabajar. Pero bueno, acá estamos. Yo les agradezco mucho la presencia a todos. ¿eh? Gracias, compañeros. Bueno, a ver... este, Pali, ahí escucha...